La primera impresión, lo, lo primero que le puedo decir es que el juicio se viene desarrollando de forma regular, normal, de acuerdo a lo esperado, eh, con buen trato por parte tanto del tribunal para con las partes como entre las partes. Eh, eh, nosotros en principio desde la defensa pública estamos para garantizar las eh, los derechos y, y, y las formas procesales que se deben dentro de lo que es el juicio uh -huh. Digamos, siempre se parte del principio de inocencia y la fiscalía es la que tiene la carga de probar tanto el hecho la tipificación del hecho o sea realmente qué eh, encuadramiento jurídico le corresponde al hecho que, que tienen que probar y la participación de los, de los imputados en este caso uh -huh. eh, nosotros estamos para que para garantizar que eso se cumpla de acuerdo a la normativa legal, uh -huh. y es lo que estamos cumpliendo. ¿Hay, hay intenciones de la, de la Defensoría, o en el caso en el caso de la suya, este, de, de que se investigue, eh, que se aporten datos, que se investigue para llegar a la verdad? Sí, si usted eh, ha visto, eh, ha estado en las distintas jornadas, ha visto que muchas preguntas de esta Defensoría, por lo menos, eh, han sido encaminadas y otros pedidos de... De, de prueba han sido encaminados a tratar de, de saber la verdad de lo, de lo que ocurrió la realidad es que eh, eh, digamos no es que nosotros lo sabemos y no lo decimos uh -huh. le puedo decir que hoy por hoy nadie sabe ni el tribunal sabe la verdad pero se nota tanto en la fiscalía en el particular damnificado en el tribunal y nosotros mismos de tratar de desentrañar realmente cuál fue el motivo porque Eh, en un momento determinado, alguno de los testigos yo le he preguntado si han avanzado sobre el tema del móvil uh -huh. y lo cierto es que no ha quedado claro, por lo menos a, al momento, a la fecha, veremos los testigos que vengan posteriormente, el, el, el, el móvil del, del, del homicidio. Uh -huh. Hay dos por lo menos dos vertientes importantes que no se definen entre una y otra cuál cual ha sido y yo no puedo tampoco le puedo decir cuál creo yo que, que es digamos hasta el final del debate. Bien, eh, cree que eh, le dio una impresión de que hay testigos que dicen menos de lo que saben? Sí. En más de una oportunidad. Sí. Es normal, es, es como es corriente eso que ocurra. Con, con experiencia de 15 años en el Poder Judicial sí, suya. Sí, es corriente que, que ocurra. Eh, el tema es que desde la defensa nosotros tampoco podemos avanzar en preguntas que no sabemos cuáles son las respuestas. Uh -huh. En todos los casos. O sea, si si vemos si tenemos la sospecha de que puede llegar a perjudicar al imputado, tampoco lo preguntamos. Uh -huh. O si no sabemos cuál va a ser la respuesta. Uno eh, establece la estrategia con los elementos que ya están aportados a la causa... ...y con lo que le dice cada uno de sus defendidos. Ajá. Uh -huh. Eh, y sigue esa estrategia, puede llegar a variar de acuerdo a lo que pase durante el debate, pero tiene que tener una estrategia predeterminada y es la que nosotros seguimos. Uh -huh. eh, creo que eso es más facultad y, y, y obligación, le diría, de la Fiscalía tratar de desentrañar eh, ese tema y creo que lo están tratando de hacer también. Uh -huh, uh -huh. El hecho de, del, del planteo en la primera audiencia que hubo por parte de... ...del defensor Verdensky y suyo también... ...si no me equivoco... Uh -huh. de la, ...del pedido de nulidad de la, de, sí. del juicio... este ...ustedes dijeron que van a ir a, una, a otra instancia... ...a pues. instancia de casación, exactamente... ...bien, eh, eh, ¿por qué no me, no me explica...? Eh, eh, ...sintéticamente ocurre lo siguiente... Eh, ...para elevar una causa a juicio... Eh, ...hay un principio que se llama de congruencia... Uh -huh. ...tiene que existir una congruencia... ...desde el momento que se a un imputado se le dice... ...por qué hecho exactamente... ...se lo va a imputar... Cómo, o sea cuándo fue el hecho cuál es el hecho dónde fue el hecho tiene que ser precisa circunstanciada específica según el código esa determinación uh -huh. luego eso mismo tiene que ocurrir en la requisitoria uh -huh. y luego lo mismo tiene que ocurrir en el debate tiene que ser el mismo hecho tiene que haber un tiene que ser lineal nosotros nos sorprendemos en última instancia de Eh, que la fiscalía en el momento del debate recién determine o trate de, de, de ampliar diciendo que el, el hecho ocurre dentro de la quinta uh -huh. sí sí sí Eh, entonces, eso entendemos nosotros que no estaba con anterioridad y eso sorprende a la defensa. Nosotros podríamos haber pedido varias pruebas con anterioridad si, si se hubiese hecho y no, lo, y, y no pasó así. Es una apreciación legal. Yo no digo que, que haya actuado mal la fiscalía. Lo que digo es que ellos se manejaron de esa forma, con ese criterio y el criterio jurídico nuestro es distinto y eso se va a desentrañar, en última instancia se va a elucidar a nivel de casación. ¿Usted considera que esto es una cuestión de estrategia por parte de la fiscalía o...? Descuido. Yo no no puedo avanzar en ese tema ni uh -huh. lo haría tampoco, por uh -huh. respeto a los colegas, no, no, no, no lo sé, entonces uh -huh. tampoco puedo avanzar, o sea, puede ser una cuestión de estrategia también. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Está dentro de los márgenes. Está, está dentro sea. de los márgenes, sí. No sé si me quiere contar algo más. y No, simplemente que ya le digo, nosotros, bueno, para hablar con usted, yo he hablado con el imputado y demás, y uh -huh. nos podemos manejar hasta... Eh, tratamos, entendemos que la gente, eh, la población tiene que eh, tener contacto y los funcionarios judiciales tenemos que ser lo más transparentes posible uh -huh. con la sociedad y cualquier cosa que quieran saber tiene que ser eh, eh, sabida dentro de los límites legales. Uh -huh. eh, eh, nosotros, eh, por nuestra parte, eh, queremos tanto como, como toda la gente del tribunal saber exactamente la verdad. Uh -huh. Esperemos que al final del juicio se pueda elucidar o acercarnos Eh, eh, ...lo suficientemente a la verdad... ...del trasfondo de lo que ocurrió acá. Okay. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué impa usted como... ...como un... Eh, ...funcionario judicial... ...¿qué le produce todo esto? ¿Se está hablando de, de... ...de los supuestos manejos del doctor Alonso? ¿En lo personal? Mire, a mí no no me gusta... ...hablar más de las personas que no se pueden defender... Mm. Eh, ...entonces si no puedo decir algo... ...positivo y no es necesario que lo diga... ...no lo voy a decir. No está dentro de mis cánones éticos... Mm. Yo ni lo planté ni me lo plantearía como posibilidad eh, cada cual tiene su formación tiene sus circunstancias, pero hay, yo creo que el, el funcionario judicial tiene límites que no puede traspasar y lamentablemente en este departamento judicial pareciera que eh, en algún caso eh, por lo menos se ha rozado esos límites eh, porque el, el abogado particular también eh, en general hablo no también eh, aporta y eso y, y, y, es parte del proceso es parte del proceso y tiene que y tiene que también cumplir eh, y lo que sí le puedo decir que no es habitual, o sea, yo realmente acá en azul no lo he visto nunca mm. eh, ese tipo de manejo, o sea, jamás. Yo estuve como funcionario judicial en Olavarría cuando ingresé al poder judicial, ingresé como instructor eh, en la fiscalía del Dr. Arbio y jamás vi un manejo de estas características, mm. jamás. Eh ya le digo yo espero maneras, espero y creo que sea una digamos que todo esto sea una cuestión circunstancial específica de algunas personas y no, no entiendo que no es generalizada